Ay, ubari, ay, señores la montaña, qué cantar de de mañana muy bonito. Ay, ubari, ay, señores la montaña, qué cantar de allí de mañana muy bonito. Cuando está nos mira a subir, dentro de las horas de la noche en hallado, cuando llega el nido y siempre mira a subir. Por el pajarillo desde que se vuelve a amar, no recibe besos ni cariño de otro amor. Corazón lleno de tristeza no enguayaba, pero anda buscando el perfume de otra flor Corazón lleno de tristeza no enguayaba, pero anda buscando el cariño de otra flor Corre pajarillo sufre de guayaba, estoy en el nido y lo haya desolado Corre pajarillo, corre re señor, vive triste tido, con un gran dolor Corre pajarito, corre pajarito, vive tan solito, vive tan solito Pobre pajarillo, tan bonito como canta Esos tones bello que imprevisan con dolor ya a este enamorado de una palomita blanca Pobre pajarillo que lo mata la pasión Está enamorado de una palomita blanca Pobre pajarillo que lo mata la pasión cuando llega el nido que lo mira tan solito Quisiera volar a donde este enamorado qué tristeza grande vive en ese pajarí Por estar solito siempre vive atormentado Pobre pajarillo, sofre de guayabo decido como por pajarito, por parito por parito vive tan solito vive tan solito